mayo de 1973 pueblo Achar, departamento de Tocuarembó Uruguay una gran explosión sorprende a los vecinos de la localidad muchos de ellos aseguran haber visto al mismo tiempo una suerte de rayo que caía hacia el suelo poco después un fuerte olor ha quemado inundó la zona algunos testigos aseguran haber visto de cerca aquel supuesto rayo lo describieron como un globo de color rojizo decían que efectuaba extrañas maniobras en el cielo aseguraban que era aquello lo que había caído en las inmediaciones de Achar Al día siguiente en el lugar del presunto impacto apareció una enigmática huella No era exactamente un cráter, parecía una rueda de carro de caballo hundida sobre el terreno La parte central era circular, tenía un diámetro de 6 metros La profundidad no era mayor de 50 centímetros Mientras, los surcos del exterior medían hasta 12 metros de longitud Aquello daba al caso una nueva dimensión Había pruebas que eran sin duda un elemento que permitiría un análisis detallado sobre el artefacto Es por ello que un equipo de investigadores de origen argentino se desplazó al lugar lo encabezaba el estudioso Luis Burgos una vez que fue allí se dio cuenta de inmediato de la trascendencia del episodio el investigador llegó al lugar de los hechos tiempo después del suceso bastante tiempo después, nada menos que tres años, pero aquello no fue óbice para su trabajo, entre otras cosas descubrió que muchos de los testigos del caso no querían recordar lo vivido aseguraban que días después del suceso el ejército les invitó a perder la memoria sobre el acontecimiento sin embargo la huella estaba allí la analizó junto al equipo de estudiosos que viajaba con él descubrieron que estaba magnetizada y es que al situar la brújula sobre el cárter esta se desviaba en 40 grados sin razón aparente además averiguó que la microfauna del lugar presentaba ciertas alteraciones presentaba una mayor concentración justo en el punto central de la impronta El objetivo principal del investigador Luis Burgos fue intentar analizar el contenido de la huella. Las piedras del contorno presentaban evidencias de calcinación. Pero lo inquietante en este suceso es que en el interior se localizaron fragmentos metálicos que tenían que proceder de aquel extraño globo volante. Luis Burgos logró llevar consigo varias de estas muestras a Buenos Aires. Las recogió utilizando todos los protocolos científicos pertinentes y necesarios. Una vez que llegó a la capital argentina puso las muestras en manos de laboratorios científicos para que las analizaran. El primer laboratorio en analizar la muestra pertenecía al Instituto de Geología Aplicada de la Facultad de Ciencias en La Plata. El geólogo Raúl Barrio fue el responsable de los exámenes. Se detectó en las muestras trazas de aluminio, de titanio y de un tercer elemento desconocido. La conclusión a la que llegó el estudio es que las muestras metálicas del cráter no tenían origen natural. Aquello descartaba la tesis del meteorito para explicar la naturaleza del fenómeno acontecido en 1973. Además el laboratorio concluyó que estuvieron sometidas a una temperatura de 700 grados. La aleación, por su parte, no era comparable a nada conocido en la Tierra. Eso les hizo encogerse de hombros sobre su origen. Posteriormente, el laboratorio de metalurgia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Uruguay realizó nuevos ensayos. Los responsables del estudio concluyeron que era una muestra de lo más extraña. Corroboraron los primeros análisis y encontraron más características insólitas en la aleación. Uno de los científicos encargados del estudio confesó a Luis Burgos que los objetos parecían fruto de algún tipo de manufactura metalúrgica. Sin embargo, no encontraron cosa similar producto de un proceso conocido. sugirió que su procedencia no era de este mundo. No pudo llegar más lejos, pero no es poco. El misterio sobre la naturaleza de esas evidencias físicas sigue ahí. Hasta este momento, el expediente sigue sin resolverse.